sociedad que sufre de padres ausentes y gorrones, puede ser difícil comprender la bondad y el amor de Dios, quien es nuestro Padre Celestial. En nuestro estudio bíblico de momento decisivo para hoy, titulado La relación de la oración, el Dr. Jeremiah nos enseña lo que significa conocer a Dios como Padre. Si desea conocer a Dios como Padre en su vida, no se pierda nuestra lección para hoy, en la serie Oración, La Gran Aventura. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado, La relación de la oración. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy hablaremos de la oración conocida como el Padre Nuestro, y hablaremos de cómo conocer a Dios como un Padre. Esta oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos y veremos cómo las descripciones de Dios en términos de relaciones humanas nos ayudan en el desarrollo de nuestra relación con Dios. Hay muchos que nos preguntan si los materiales de esta serie están disponibles y por esto les informamos que todos los mensajes que ustedes escuchan aquí en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y pueden ser solicitados para más información Por favor, visítenos en www.momentodecisivo.org. Esta serie que acabamos de comenzar sobre la gran aventura de la oración contiene 10 mensajes en discos compactos. Bien, abramos ahora nuestras Biblias a Mateo 6,9 para comenzar nuestra lección para hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. Por los siglos. Amén. La oración que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos empieza con alabanza y concluye con alabanza. Entre lo uno y lo otro están las prioridades, las provisiones y las protecciones. Dios quiere que recordemos que la oración es primero y primordialmente comunicación con Dios. Vamos a empezar nuestro estudio del texto de esta oración en sí, observando la frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es mucho más de lo que pudiéramos jamás abarcar en los pocos momentos que disponemos. Dios es nuestro Padre. Me asombra que en todos mis años de andar con el Señor en la iglesia como pastor y como estudiante de teología haya oído... Tampoco sermones sobre la paternidad de Dios. Por lo general visitamos el tema una vez al año el Día del Padre, pero muy rara vez hablamos de esta verdad, la verdad de que Dios es nuestro Padre. No es accidente que Dios en su sabiduría nos haya dado una metáfora con la cual todos podamos identificarnos. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes son padres? ¿Cuántos tienen padre? Casi todo mundo presente, todos comprendemos de qué hablamos cuando Dios nos habla de ser Padre. Hace poco, fui recordado de la abrumadora responsabilidad que tengo como Padre humano de darles a mis hijos la comprensión de amor, la gracia y la seguridad que se halla en el Padre Celestial. A través de los años he asesorado lo suficiente como para saber que en muchas ocasiones la gente que ha luchado con su Padre Humano también lucha con su Padre Celestial. Una persona que crece con un Padre que maltrata tendrá grandes dificultades para hacer la transición a una relación de amor con su Padre Celestial si no cuenta con una buena ayuda. Una persona que se crió con un Padre distante o ausente lo más probable es que albergará en su corazón el sentimiento de que Dios en el cielo está también distante y desinteresado. Es una enorme responsabilidad para los padres cristianos modelar ante sus hijos un cuadro de Dios el Padre que de alguna manera influya en la forma en que estos hijos adoran y viven. Recuerdo haber leído unas palabras que nos ayudan a hacerle frente a esta verdad. Mi hijo pequeño un día puso su manita sobre la mía y dijo, Papá, ¿cómo es Dios? Le dije, Dios es amor y luz del sol y todas las buenas cosas que conoces. El niño sonrió mirándome a los ojos y dijo, Entonces, papá, Dios debe ser igualito a ti. Recordé que Jesús había dicho que Dios es como un padre y tuve que inclinar mi frente avergonzado porque yo, como padre, No me parecía en nada a Dios. Una de las más grandes verdades en toda la Biblia es la verdad de la paternidad de Dios. Sin embargo, a menudo los que leen la Biblia malentienden esta verdad en la que hablamos de la persona con quien nos relacionamos. Esa persona es Dios el Padre. Es interesante seguir en la Biblia el rastro de la Palabra. y descubrir que en el Antiguo Testamento las cosas no fueron como lo son hoy. Es más, los escritores del Antiguo Testamento tenían un concepto de su relación con Dios muy diferente al que tenemos en nuestra edad de la iglesia. Se dice que cuando los escribas que copiaban las escrituras del Antiguo Testamento llegaban a la palabra Dios, que en hebreo consiste de cuatro consonantes sin vocales y que en español se ha traducido como Jehová o Yahvé, Usaban una pluma absolutamente nueva y después de haber escrito esa palabra, desechaban la pluma y no volvían a usarla. Porque habiendo escrito una vez la palabra Yahvé, la pluma quedaba descalificada para cualquier otra cosa. En el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres que adoraban a Dios tenían un gran sentido de temor y reverencia por Él, nos sería de mucho provecho aprender algo de eso en nuestros días de relaciones personales fáciles. Pero el otro lado de esto es que había muy poca intimidad o relación personal con el Dios Todopoderoso. Todo se hacía mediante los instrumentos del tabernáculo y el templo, pero no había esa intimidad en la presencia de Dios como la tenemos nosotros en este lado de la experiencia de la cruz. De hecho... Si ustedes examinan el Antiguo Testamento, descubrirán que la palabra Padre, en relación a Dios, se usa menos de catorce veces. Hasta donde he podido investigar, en cada situación se usa en referencia a que Dios es el Padre de Israel y que Israel es el Hijo. Dios es el Padre, pero no se usa esta designación de la manera personal como la vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 1.2 leemos... «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Los hijos a que se refiere son los hijos de Israel. Nuevamente lo menciona en Isaías 64, 8. «Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú y él nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros». Se trata nuevamente de la relación entre Dios el Padre y la nación de Israel. Isaías comprendió que la nación de Israel tenía con Dios una relación de hijo a padre, pero era algo nacional, no personal. ¡Qué tremenda diferencia hay cuando se pasa el umbral al Nuevo Testamento! Aun cuando comprendo las implicaciones escatológicas de los evangelios, no se puede pasar más allá de Mateo sin que uno se vea frente a una comprensión completamente nueva de la paternidad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, en donde se registra el Padre Nuestro, hemos estado estudiando esta serie sobre el sermón del monte, que empieza desde el capítulo 5 y va hasta el capítulo 7. Pero en el capítulo 6, versículo 1, leemos que no hay recompensa de parte de nuestro Padre si damos limosna por motivos errados. En el versículo 4 se nos dice que el Padre, que ve en lo secreto, dará la recompensa en público.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 Hablaremos más sobre la relación de la oración cuando nos reunamos mañana. Y no olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y puede solicitarlos escribiéndonos por correo o por la Internet. Espero que usted pueda seguir con nosotros durante este estudio a fondo sobre lo que el Señor nos enseñó en cuanto a la oración. Hay tanta verdad en el ejemplo que nos dejó nuestro Señor en el Padre Nuestro que nos tomará todo el resto de este mes completar esta serie. Si usted puede seguir con nosotros, creo que será desafiado y motivado a entrar a una nueva dimensión en su relación con nuestro Padre Celestial. Como siempre, gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.